Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el sol y por su luz, por la luna cuando lo sucede tras su puesta, por el día cuando lo hace brillar, por la noche cuando lo oculta, por el cielo y por quien lo erigió, por la tierra y por quien la extendió, por el hombre y quien lo creó y le mostró el mal y el bien por ello juro que quien purifique su alma obedeciendo a Allah prosperará y triunfará y quien la corrompa desobedeciéndolo fracasará el pueblo de Samud desmintió a su mensajero Saleh mediante sus transgresiones cuando enviaron al más perverso de ellos para matar a la camella de Allah a pesar de que el mensajero de Allah Saleg les decía respeten la camella de Aulá y sus turnos para beber mas los desmintieron y la mataron entonces su señor los destruyó por completo a todos por sus pecados sin preocuparse de las consecuencias